Estamos ubicados en la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro. Vinimos a este lugar a charlar con el Subsecretario de Deportes Federados de la Provincia de Río Negro, con Nahuel Astuti, respecto a una novedad que tiene que ver con los Juegos de la Araucanía, Juegos Binacionales de la Araucanía, y han recibido una noticia en ese sentido y queremos primero saludarlos. Nahuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que muy contentos, porque, bueno, ayer se anunció que Río Negro va a ser sede en el 2023 de los Juegos Eh, binacionales de la Araucanía. La verdad que es un desafío muy importante para nosotros, eh, ya que este tipo de evento es muy grande. Eh, van a estar llegando alrededor de 2.500 mil quinientos deportistas eh, a nuestra provincia, entre deportistas, después también obviamente delegados, técnicos, jueces. La verdad que un, una logística muy grande, que eh, bueno nos no, nos va a llevar un trabajo muy importante y vamos a también a tratar de buscar una tarrotería muy grande eh, en donde Cada deporte se va, se va a practicar o va a ser anfitrión en distintas ciudades. Además le va a tocar el ciclismo con el básquet. En Cholichuel se va a desarrollar la natación. En Cipolletti el fútbol en conjunto con el atletismo. Y en la ciudad de San Carlos de Bariloche, judo eh, con voleibol. Interesantes iniciativas, interesante también para que las distintas provincias que vienen y el otro país que también viene a participar de este juego de la Araucanía, bueno, vayan conociendo a la, a la provincia como destino turístico también, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto que el nexo con, con el turismo es muy importante. Y también eh, no, tenemos una responsabilidad muy grande porque, bueno, Río Negro en este último tiempo ha tenido muchos eventos nacionales, eh, las federaciones argentinas, confederaciones eh, americanas también, Eh, confían mucho en Río Negro en, por su materia de, de organización deportiva, yo creo que eh, estamos a un nivel de lo mejor del país eh, en ese sentido, cada vez que a Río Negro le toca ser anfitrión lo hace de muy buena manera, a los chicos no les falta absolutamente nada, los escenarios deportivos son de primera calidad, así que estamos muy contentos por esto, ya que nos hace generar una actividad económica muy grande en nuestra provincia, porque obviamente tener que albergar a tanta cantidad de gente hace que eh, la provincia pueda... Eh, estar muy muy bien eh, en temporadas bajas, tal vez Barilo, eh, que es una ciudad muy turística, eh, en empresas que eh, la población no puede llegar, eh, tener una actividad deportiva de esta magnitud hace que se genere un buen movimiento económico para todo el sector turístico. Y mi abuelo, y nos decías recién, la federación y la, la, la, las distintas entidades de Río Negro que representan a la provincia, bueno, van muy bien también en los distintos deportes. Sí, y sí, sí. después obviamente <ríe> viene la parte deportiva, <ríe> son dos aspectos diferentes, pero que bueno, los tenemos que apuntar con seriedad los dos. Desde lo deportivo, la verdad que venimos con un buen desempeño, ya Reionero de es eh, en la provincia con mayor cantidad de títulos en los Juegos nacionales de la Araucanía, venimos de ser segundo a nivel nacional en los Juegos Argentinos de Playa, eh, así que bueno, con respecto a lo deportivo, estamos, lo eh, menos en el año, arrancamos muy bien. y bueno, nos quedan un par de, de eventos muy grandes para afrontar durante este año, eh, que eh, bueno, también estamos trabajando con los procesos de selección, eh, nuestros dirigentes deportivos, eh, la verdad que es para felicitarlos, porque más allá de todo este esfuerzo que hacen para poder llevar adelante el deporte, también cuando tenemos que competir, eh, generan una calidad deportista que nos posicionan eh, de muy buena manera eh, a nivel nacional. Le acompaña a los distintos deportistas, porque tenemos deportistas rionegrinos que están a nivel nacional también, eh, representando a la selección argentina, ya sea en handball, ya sea en volei eh, a nivel nacional, bueno, talla baja también. Sí, sí, sí, sí, sí. la verdad es que el nivel de deportistas es muy alto. Bueno, hoy tuvimos la noticia de que tres deportistas rionegrinos van a estar en, la en el Mundial de Beach Handball, Eh, hoy hoy los convocaron así que estamos muy felices en total entre los dos géneros hay cinco deportistas de Río Negro en un mundial la verdad que para la densidad poblacional que tiene nuestra provincia yo creo que es muchísimo es un logro muy grande que estamos eh, el que estamos que, que están obteniendo no porque realmente las federaciones rionegrinas de todos los deportes hacen un trabajo muy grande y más que nada no en este tipo de modalidad también de beach que bueno obviamente el contexto natural nos ayuda muchísimo y eh, el desarrollo eh, es muy bueno para para estos tipos este tipo de deportes que están en total crecimiento en, en todo el territorio ¿Qué fecha tienen los Juegos de la de la Araucanía? Los Juegos de la Araucanía van a ser del 14 al 19 de noviembre pero este año van a ser en Chile el año que viene somos anfitrión nosotros tuvimos que presentar ahora en Bariloche los, disti los distintos escenarios ya he trabajándolo para eh, ver qué mejoras hay que hacer desde de, de la parte de Ilicia y después eh, tenemos juegos de PAD, juegos de la integración patagónica que van a ser por las veces van a llevar adelante en, en la provincia de la Pampa eh, también estamos eh, muy contentos por eso porque el ente patagónico deportivo ha conformado un grupo de trabajo muy bueno y lo que ha llevado a, a tener una nueva propuesta en deportes individuales que tal vez no son tan tradicionales como los que conocemos fútbol